Podcast. Son archivos de audio que el usuario puede descargar y escuchar cuando lo desee. Ventajas. Los podcasts ofrecen independencia, movilidad y libertad de horario. Se pueden escuchar o ver en un gran número de dispositivos portátiles que reproduzcan formatos de audio y o video, en cualquier lugar y en cualquier momento, ya que están grabados y almacenados. Además, se encuentran contenidos en diferentes idiomas e información variada. Desventajas. No es inmediato, así que no sirve para dar noticias de última hora a tiempo. Los usuarios de Internet con un sistema de conexión de baja velocidad pueden tener dificultades al descargar los podcasts debido al peso de estos.